Soy Micoel Sabrina. Y yo soy Juan. Y hice la experiencia de más trabajo y mejor trabajo. Me convocaron a partir del colegio y de ahí nos juntamos un grupo del colegio y fuimos a escuchar la propuesta. Y yo fui la mayoría de las clases, haber faltado una o dos y estuvo bueno. Yo el único inconveniente que tuve fue, bueno, que no pude cobrar por, por un inconveniente con el apellido, pero fui y hablé con la tutora y, y, y lo pudo arreglar, así que nada. Por suerte pudieron arreglarlo. Yo también casi participé en algunas cuantas clases, pero también estuvo buena la experiencia de hacerlo. Me brindó más conocimiento al, a lo que puede ser lo laboral, cotidiano. Hicimos derechos del trabajo. Deyes laborales, como armar trabajo currículum, cómo armar cartas de presentación, todo lo indispensable para presentarse a buscar un trabajo. Básicamente eso y bueno, y leyes, modos de pago, indemnizaciones y todo eso para saber cómo... Volverte en un trabajo.